Track 6. Transforma. 5.1. Si cambio yo, cambia el mundo. Esto quiere decir que cualquier proceso de cambio que te propongas iniciar en tu familia, en tu trabajo, en tu equipo de negocio, en tu grupo de influencia, necesariamente iniciará operando ese cambio en ti. Si lideras con el ejemplo, te convertirás rápidamente en un referente digno de credibilidad. El que te observe sabrá inmediatamente qué hacer en este negocio para obtener resultados. ¡Y lo hará! Liderar con el ejemplo es tomar la iniciativa y hacer que otros te sigan. Por lo tanto, resulta de vital importancia que sepas con absoluta certeza hacia dónde vas tú y hacia dónde llevas a los demás. Liderazgo significa ser portador de la visión Fusion y mantenerla viva en cada socio de tu red. Que tu influencia provenga tanto de tus actos como de tus palabras. Habla para crear posibilidades, entusiasmo y acción. Habla para edificar a tus patrocinados y construir autoestima. Reconoce todos los triunfos de todas las personas que integran tu equipo, porque no hay triunfo grande o pequeño. Alcanzar un rango puede demandar la misma energía emocional que presentarle el negocio a la familia por primera vez o realizar las primeras llamadas de invitación. Todo lo que dices y las decisiones que tomas son manifestaciones de tu diálogo interior, de la conversación contigo mismo, de tus reflexiones y de la información que llegó a tu mente. Por eso es indispensable que tomes control de tres fuentes de información que influyen poderosamente en tu mentalidad, en tu actitud y en tus resultados. Los libros que lees, los audios que escuchas y las personas que frecuentas. Elige los libros que te ayudarán a crecer y léelos. Elige los audios y escúchalos. Elige a las mejores personas y frecuéntalas. Deja que te contagien su entusiasmo, sus ideas, su energía. Crea relaciones indestructibles con tu equipo, basado en una amistad genuina, honesta y leal. Acepta que eres una persona especial, que tienes talentos y cualidades. Acepta tu llamado a lograr grandes cosas para ti para las personas que amas, para las familias de Latinoamérica. ¡Acéptate! Agradece cada día que amaneces y vive feliz, con grandes expectativas por tu nuevo día, por tus actividades y por las demás personas. Conserva la capacidad de asombro ante los pequeños milagros de la vida, como la sonrisa, las miradas tiernas, los abrazos, los buenos días y las buenas noches, las gracias, el aire fresco, el cielo y el mar los aromas que te resultan familiares y todo aquello que a veces dejas pasar. Que la expresión de tu rostro, tu mirada, tu sonrisa y tu saludo reflejen tu verdadera actitud de amor por la vida y por las personas. Que sea una manifestación de la promesa Fusion y la grandeza de su gente. Lo que sigue a continuación es tu propia historia. ¡Escríbela con Fusion!